Tenemos una, una comunicación telefónica, Lautaro. Vamos a charlar un ratito con Susana Funes. ¿eh? Eh, ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores eh, Judiciales de la provincia de La Pampa. Eh, Susana, Pablo Cucharín y Lautaro Venteveña, te saludan. Buen día. Hola, buen día, Pablo y Lautaro. ¿Cómo andas? Bien. Yeah. bien. Eh, Susana, eh, tuvieron que hacer un, una denuncia, se puede decir, eh, porque había un juez que hizo... ¿Trabajar a empleados judiciales en cuarentena? Una cosa así, una cuestión así. Sí, nosotros este, tomamos conocimiento de esta situación en la semana pasada. Este, Obviamente empezamos un poquito, si bien tenemos contacto con los trabajadores, Este, estamos siempre comunicándonos y preguntando cómo están realizando el trabajo, cómo se están encontrando con esta nueva modalidad, lo que es el teletrabajo, qué dificultades tienen o qué dificultades por ahí los trabajadores perciben. Este. Entonces cuando tomamos conocimiento de estas situaciones, evidentemente este, gente que, tenemos, que, que está dentro de la comisión y de Pico este, empezó a corroborar si esto era cierto o no era cierto. Y bueno, sí, nos encontramos con que este, este señor, este juez, estaba haciendo ir a trabajar a sus trabajadores, cumpliendo un horario, una jornada laboral de este, 8 y media a 2 y media, cuando, bueno, desde el Superior Tribunal de Justicia nunca fue estipulado, si bien sí se trató por ahí de que cada juez o cada organismo por ahí expediera las directivas de trabajo o organizara el trabajo, pero nunca que este, tomara esta decisión un juez, ¿no?, tomara esta decisión tan arbitraria, de este ir a, de ir a, de, de plantearle a los trabajadores que fueran y que concurrieran a los lugares de trabajo con un, hari, con un horario no claro eh, esto ustedes lo hicieron ante el superior tribunal de justicia la presentación nosotros hicimos la presentación para que el superior tribunal de justicia investigue y bueno nosotros si estos hechos este, seguían en, en el tiempo o sea en el tiempo en, en lo que se en la cuarentena social no y obligatoria que estableció el gobierno nacional y también el gobierno provincial obviamente íbamos también a hacer nosotros otra denuncia no por otro en otros medios y en otros lugares Susana es el único caso que ustedes eh, denunciaron en la justicia provincial o hubo algún otro no, este es el único que denunciamos, este, porque bueno, ya te digo, fuimos preguntando, estamos en constantes comunicaciones con los trabajadores, y este, este era el, fue el único caso donde este, se los hacía ir a los trabajadores, incluso entre el lunes y el martes había entre cuatro y seis trabajadores dentro del organismo. y... En, bueno, también tenemos conocimiento porque hemos hablado con un trabajador este, en otras oportunidades, no con un trabajador que bueno este está dentro de lo que es el grupo de riesgo. Bien, ¿con qué argumento eh, el juez obligaba a estas personas a concurrir? ¿Qué les decía? ¿Hubo algún tipo de amenaza? Eh, mira, el argumento son las guardias pasivas. Quienes trabajan en la justicia sabe lo que son las guardias pasivas. Las guardias pasivas, o sea, no hay una jornada laboral establecida, no hay un horario porque, bueno, lo que se trata en este periodo de, de cuarentena, es reducir el personal dentro de los organismos y a su vez, este, bueno, que los trabajadores respeten la cuarentena y atender solo las guardias, eh, estar en guardias guardias pasivas y atender solo lo que es este, urgencia. Uh -huh. de, acá ven, de acá en, la, en Santa Rosa, el juzgado de ejecución y quiebra, acá la, lo que es urgencia, que por ahí es librar, cobranzas, este, bueno, por el tema de eh, todo lo que tiene que ver con familias, cuotas alimentarias y eso lo hace, lo hacen los funcionarios uh -huh. no los trabajadores este, por eso a nosotros también lo que nos motivó es esto la, la denuncia, primero, bueno, por los modos por la, la convocatoria a los trabajadores eh, a cumplir un horario y, este, porque bueno eh, es solamente lo que se tiene que atender es urgencias Claro. y no ir a, hacerlos a ir a trabajar o cumplir un horario de ocho y media a dos y media. Susana, ¿cesó, cesó, cesó, cesó el juez eh, Carlos María Iglesia en esto? Digo, eh, ¿O continuaron yendo los trabajadores? No, no. Eh, ah. El, el martes bueno, nosotros cuando presentamos la denuncia al Superior Tribunal de Justicia para que se investigue, este, creo que lo deben haber llamado, ah. lo deben haber llamado, lo deben haber notificado de esta situación. Ah. Y, este bueno automáticamente le dijo a los trabajadores que no fueran a que no concurrieran eh, que, bueno, que los iban a llamar en caso de que tuvieran que ir o, o algo parecido. Si hay, si hay algún trámite así de urgencia lo tiene que hacer eh, algún funcionario judicial eh, eh. puede ir en realidad puede ir un trabajador lo tiene mm. que convocar tiene que ser algo que sea bueno urgente claro. eh, pero generalmente mm. acá en santa Rosa las gran trabajadores porque hoy bueno hoy en día las oficinas judiciales todo lo que es parte penal es lo que más más está trabajando sí. con esta modalidad de teletrabajo incluso bueno hay este ruedas de reconocimiento por ahí las chicas tienen que acercarse pero el permiso lo otorga el superior tribunal de justicia para ah, circular claro sí sí, eh, sí. no el, el juez del organismo más ya que bueno conoce un juez o quien está a cargo de un juzgado conoce la dinámica pero Eh, lo otorga el Superior Tribunal de Justicia. Claro, no es una decisión que pueda tomar el, el juez o jueza eh, por, por su cuenta, sino que es eh, pedir, como si fuese pedir permiso al STJ y que le habilite. Eh, sí, porque además incluso cuando, nosotros, cuando yo, me, nosotros tomamos conocimiento de esta situación, yo uh. automáticamente, obviamente, llamo a la Secretaría de Zapa para ver qué estaba pasando. Claro. Eh, y bueno, me piden que llame a la administración. Actualmente en la administración está Diego Aguirre. Cuando yo empiezo a comentarle esta situación, qué es lo que estaba pasando, porque estaban convocando a estos trabajadores ahí, como no estaba pasando en unas y otras circunscripciones de la provincia de La Pampa, es como que tampoco tenía mucho conocimiento de esta situación, qué es lo que por ahí, cómo estaba planteado, ni nada por el estilo, sí tenía conocimiento la administración de una situación que había pasado acá en el juzgado de ejecución y quiebra donde eh, los trabajadores estuvieron, estuvo el, el funcionario tuvo que pedir un permiso al juzgado de ejecución porque iba a ir un trabajador a, al lugar, no al juzgado, para este, imprimir unas plantillas que tenía, unos formularios, que obviamente no, no tenía otro medio de, de, mm. para sacarlo, estaba en, en el juzgado. Entonces se le concedió a este trabajador un permiso, hizo ese trabajo que fue media hora, una hora y volvió. Claro. Sí, sí, sí. Eh, en este caso no tenían prácticamente no no tenían idea cuando yo empecé a comentar la, la situación este no tenían conocimiento y, eh, y bueno claro Sí, por eso accionaron, está bien. Eh, y nosotros sí. Sí, más vale. Eh, bien, Susana, eh, queríamos tener la información esta eh, este, que se compartió este, hace unos días eh, a través de un comunicado. Eh, que, uh -huh. Queríamos tener la voz tuya. Eh, te agradecemos estos minutos con Kermés. Si querés completar con algo, si no, gracias. No, gracias a ustedes. Igual, y bueno, bueno, completar en realidad este, estamos a la espera tanto del intersindical como, bueno los judiciales no de, de las paritarias de la apertura de paritarias, que consideramos que es muy importante mm. este poder este sentarnos para para bueno para para reajustar este salarios sabemos que hay un, una baja en el poder adquisitivo de, de los trabajadores este y más ahora en este en estos tiempos que estamos viviendo cuando todo aumentó Uh -huh. este, así que, bueno, consideramos importante no que el, el gobierno atienda el llamado de los trabajadores y poder abrir la, las paritarias generales uh -huh. para empezar a bueno a discutir y a negociar lo que es salario de los trabajadores. La intersindical hizo un pedido el viernes pasado. ¿Es así? La intersindical hizo un pedido, no. sí, sí, de, de apertura. De apertura. Uh -huh. De, de, de paritaria, sí. Claro, sí, está bien. Eh, bien, Susana, muchas gracias. Gracias a ustedes.